Buenas, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, Lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, Mucho metidos bueno. en febrero, eh, segundo mes del año, y bueno, se nos aproximan también instancias que marcan responsabilidades políticas y militantes para todos nosotros. Antes que nada, quería agradecer la cantidad de mensajes que recibimos hoy de mañana en, en la entrevista de la mañana eh, con ideas con aportes con también con puntos de vistas eh, discrepantes con el nuestro eh, o más que discrepante con planteo de alguna dudas sobre cosas que planteamos o de definiciones que tiene la unidad popular y es muy bueno que se planteen para poder conversarlas, para poder aclararlas, profundizarlas y poder ir entre todos también eh, trazando este camino que, que es imprescindible recorrer que es el camino de la organización, de la militancia de la presencia política es una realidad que, que, que también nos convoca porque eh, cada día la situación para el pueblo trabajador es más dura se descargó otro tarifazo con los combustibles eh, otro, otro incremento muy duro en el precio de la nafta, del gasoil, y del el super gas. Y del el super gas. Esto impacta directamente en la economía de los hogares más pobres. Y aquí queremos ir a una de las grandes mentiras que históricamente la derecha ha levantado con respecto al papel de ANCAP. Eh, y a nosotros no nos duelen prendas, porque cuando hubo que condenar gestiones... Eh, terribles, nocivas, nefastas para la empresa pública, la denunciamos. Denunciamos la corrupción, denunciamos el acomodo, las, las políticas privatizadoras que se alentaban encubiertamente y que hoy se hacen al descubierto y, y se gritan a voz en cuello. Pero queremos desmentir una falacia este que, que es parte de la prédica permanente de la derecha el precio de los combustibles es alto porque ANCAP es monopólica el gobierno fiel a esa consigna la NALUC instaló una nueva metodología para la fijación del precio de los combustibles y apareció esa falacia que es el precio de paridad de importación entonces se calcula el precio de los combustibles tal cual si hubieran sido importados directamente desde aquellos puntos de referencia que además ya lo hemos dicho y hay un artículo en el diario de La Juventud de la compañera ingeniera Mónica Luzano que eh, digamos hizo trizas a aquella argumentación del precio de referencia a los combustibles pero bueno, teóricamente poniendo el precio de referencia de la paridad de importación iban a bajar los combustibles pero el mundo no le, no le hace caso al gobierno uruguayo, ni a la LUC, ni a aquellos que quieren des, desmantelar a ANCAP. Y el petróleo sube. Y tenemos que decir con claridad que, contraviniendo lo, lo, lo que establece la LUC, el gobierno uruguayo, durante dos meses o tres, aguantó la suba del precio de los combustibles, por un tema político, obviamente, y lo pudo hacer porque existe ANCAP y porque con las ganancias de ANCAP pudo sostener un precio incluso trabajando teóricamente a pérdida eso solo lo puede hacer un gobierno que tiene una empresa monopólica en la importación y refinación de los combustibles eso por sí solo explica la importancia de las empresas públicas y en particular de ANCAP y bueno y esta vez Se le fue se, se le fue la moto y a, a, a, a, subieron los precios y esto va a castigar a quién? A la, a la economía de lo más de lo más pobre. Porque sube el, el precio de la suma del precio de la nafta y los combustibles, el gasoil, impactan el transporte. O sea, ahora va a estar más cara la naranja que venga del salto porque el flete va a ser más caro. Va a estar más cara la mercadería que haya llega transportada, lo va a otro porque el flete va a ser más caro. Entonces, esto impacta directamente en la economía, de, de, de, en particular en los sectores más más humildes. En una sociedad, además, que hoy lo también lo planteamos en la entrevista, eh, por segundo año consecutivo hay una caída del salario real. Hay una caída del salario real. Esto impacta en las jubilaciones y pensiones, hay una caída... Del, valor, del, del, del poder adquisitivo en las pensiones y las jubilaciones pero esto no pasa para todo el mundo igual esto no le pasa a todo el mundo igual porque así como los trabajadores, los trabajadores pierden poder adquisitivo y y según la estadística en particular los trabajadores públicos estamos hablando de los enfermeros estamos hablando de los maestros de los profesores estamos hablando de aquellos que en esta etapa, además de la pandemia, han enfrentado el rigor más duro en primera línea que no trabajaban en la salud, ni que hablar los trabajadores de la educación. O se perdieron más todavía los poder públicos que el conjunto de los trabajadores. Pero no perdieron todos, decíamos, en este mundo y en esta sociedad y en este país y en medio de la crisis sanitaria, porque hubiera, hubieron algunos que engordaron de manera exponencial sus cuentas bancarias fue denunciado por el sindicato bancario. Creo que eran 6000 millones de dólares que habían crecido los ahorros en algunas pocas cuentas que hay en el Uruguay de aquellos más ahorro, es decir el presidente de la República. Pero al mismo tiempo y a veces escuchando un programa eh, económico, dan cuenta de el récord de ganancias que hay en industrias fundamentales, no, que están todas en manos extranjeras además en la industria de la carne, en el agronegocio, en las forestales, ganancias cuantiosas, o sea que al mismo tiempo que en medio de la crisis los trabajadores pierden poder adquisitivo, pierden capacidad de compra, o sea, se hacen más pobres, en el mismo tiempo hay un sector minoritario que se enriquece de manera acelerada. Y esto es lo que nosotros decimos que tenemos que cambiar, esto arrancó ahora, Este problema es solo del gobierno de la coalición multicolor, no. Este gobierno lo consolida, lo fortalece. Me <ríe> parece bien que sea así. Ahora esta estructura económica y social, este modelo que genera estas inequidades, estas injusticias, el ensayamiento ensañamiento de brecha, este modelo del que estaba vigente el, el, el, el, el modelo de, de favorecer al gran capital, de exonerarlo, de tributos, de generarle todas las facilidades al inversor extranjero en detrimento de lo que es el desarrollo de una industria nacional y del trabajo nacional, eso no lo este gobierno. Entonces, en este marco y ante esta realidad, tenemos que avanzar nosotros ...en nuestra presencia política... ...en nuestra capacidad de movilidad. ...primero... ...mejorar los niveles de organización... ...tenemos que sumar compañeros... ...al trabajo organizado... ...tenemos que... ...fortalecer nuestra presencia... ...en cada rincón del país... ...tenemos que hacer ver nuestra propaganda... ...e involucrarnos directamente... ...en las luchas que están planteadas... ...en esta etapa... ...hoy uno de los temas que abordamos... ...en, en, en los planteados los compañeros... ...en la entrevista de de la radio tenía que ver con la participación de la Unidad Popular en, en, el, en la batalla por derogar 135 artículos de la LUCA. Y aclaramos en la, en la audición, y aprovecho a reiterar esto, porque apareció ahora un, como noticia de primer orden, eh, un, un, un, un mensaje publicitario armado a partir de una, de, un, de una carta de un remitido que firman 45 personas, de Paysandú fundamentalmente algún otro lugar del interior en el que aparecen gente de distintos partidos el título es dirigente si no sé qué es, una, es un armado de campaña publicitaria clarísimo y ahí involucran a la OP junto con con Cabildo con el Partido Global Partido Nacional en, una, en, en la armada una noticia que falsea la realidad así no se gana ninguna campaña ...mintiendo no se gana ninguna campaña... ...la Unión Popular desde el principio está contra la lucro... ...no es que se subió ahora... ...a último ahora... ...lo definimos claramente de entrada... ...luego tuvimos una discusión cuando quedaron los 135 artículos... ...que dijimos son insuficientes... ...es realmente eh, una pena, una vergüenza dejar por el camino tantas otras cosas... ...pero también dijimos... ...de cualquier manera... ...vale la pena derogar estos 135 artículos... ...y juntamos firmas contra toda la LUC... ...y contra los 135 artículos... ...y denunciamos con claridad y seguimos diciéndole... ...por qué quedaron afuera algunos artículos que quedaron afuera... ...ahora, está claro que para nosotros... ...que eso no exista... ...es mejor que, que exista... ...para nosotros para el pueblo uruguayo... ...por tanto de manera Unidad Popular... ...de manera independiente va a estar... ...haciendo trabajo político... ...para terminar con estos 135 artículos con la perspectiva de seguir en la batalla contra todo lo demás y en particular y lo decíamos hoy en la lucha por frenar, por detener o por voltear la reforma de la seguridad social que nace de un artículo de la LUC que no fue que no está siendo impugnado, por tanto debemos establecer una batalla independiente de ese, de, de esta del referéndum pero con una perspectiva y este, mucho mayor en lo que tiene que ver en la extensión en el tiempo y en el contenido de la lucha Entonces, cuando se dice bueno pero ahí estamos haciendo el juego a fulano a mengano a ver estamos haciendo política con independencia estamos diciendo esto es parte de un proyecto nefasto para el uruguay en el que hay complicidad de sí como que no la va a haber Porque ahí tenemos que ser claros, el, el 27 de marzo podemos terminar con esto o no. Vamos a tratar de terminar con esto. Porque no hayan el camino para seguir también dando a la batalla por los grandes temas que están planteados. Respetamos todas las opiniones. Ahora, la pasividad, la pasividad, el, el, el, el mirar hacia un costado, ah, nos deja fuera de la batalla política que queremos dar, de la que queremos ser parte porque tenemos intereses concretos y sí, intereses políticos de desarrollar fuerzas, de ganar gente y de conseguir más gente para las peleas que se vienen es un ámbito espectacular para poder hablar con la gente y definir y decir mira la seguridad social viene así, mira esto viene por acá mira la plantas de celulosa es nuestro rol el dar la batalla política, estar en la política pero bueno eh, decíamos arranca ya febrero Está corriendo el año, para nosotros es un tiempo precioso que no podemos desaprovechar y tenemos que juntar fuerzas, tenemos que juntarnos con los compañeros, tenemos que apoyar a cada uno de aquellos compañeros que están ya dando la batalla, no dejar solo a ningún compañero y sumar fuerzas para el proyecto que queremos construir que realmente darle a nuestro pueblo una herramienta verdadera de lucha por la liberación nacional y el socialismo. Bueno, nos vamos por acá. Mañana van a estar en la audición con la compañera profesora Romy Silva, eh, igual que el jueves y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo. Hasta entonces, compañeros.